Asesoramiento presencial y gratuito para ahorrar en las facturas de gas y luz. Es lo que ofrece el Ayuntamiento de Bastistarra en tres oficinas repartidas por la ciudad y de las que hoy... Les vamos a dar más detalles. Es un servicio que pretende ayudar a entender los valores y conceptos que aparecen en las facturas y ver cuáles son lícitos de cobrar y cuáles no. Está ya en marcha en tres oficinas de la ciudad de Vitoria Gasteiz y nos da más detalles Miriam de la Mata. ¿Qué es un kilovatio? ¿Qué significa el concepto de energía consumida? ¿Cuánta potencia necesitamos? A estas cuestiones responde ya el servicio que ofrece el Ayuntamiento y Goyener, el Cartea en se Está dirigido a toda la ciudadanía, es gratuito, personalizado y presencial y está disponible en las oficinas de proximidad de Zaramagá, el Centro Cívico Lacua y en la Oficina de Atención Vecinal del Casco Medieval. Josu Pedruzo, Goyener, el Cartea. Buscan sobre todo pues cómo leerla, cuáles son los conceptos que aparecen en la factura y además identificar qué servicios se le están cobrando de manera correcta, pero cuáles no. También existe un tema con servicios innecesarios que en algunas facturas se nos cobran, que no, no deberían estar. Además de ello, ofrecerán asesoramiento y consejos sobre las costumbres que hay que tener para no malgastar energía y poder evitar así llegar a situaciones de pobreza energética. Adecuar la potencia y evitar los servicios innecesarios que aparecen per se en las facturas son los principales factores que dan pie a poder ahorrar un gran porcentaje de dinero. El asesoramiento estará en principio disponible hasta finales de año en la capital.